Que c o n f i a n s e lo menos que hay ahorita en Venezuela cuando uno ve, al, a, cuando uno oye al presidente hablar de economía, cuando oye, por lo menos ayer, hablar al vicepresidente de las ideas económicas que tienen y de los 15 motores que supuestamente están, están funcionando y que somos una potencia exportadora. Primero que nada, un, un inversionista lo menos que piensa es traer un dólar en Venezuela. Primero, porque no tiene ningún, ningún tipo de seguridad jurídica de, de que su negocio vaya a ser respetado. Y en segundo lugar, no tiene ningún tipo de, de garantías de que luego, cuando quiera r e p a r t i r dividendos, pueda cambiar los, los ingresos que tenga aquí, los pueda cambiar a divisa y se los pueda llevar. Este, este es un gobierno que lamentablemente no genera confianza, no genera credibilidad, y muy por el contrario, lo que te genera es incertidumbre, te genera dudas, te genera inconvenientes a la hora de t u pensar en invertir un bolívar o un dólar en Venezuela.